Decime Compramos un pony La muñeca Las zapatillas con rueditas La pista de autos Eso también Anoté todo Vos quedate tranqui Porque llevo mi tarjeta elevada ¿Qué? Que podemos pagar hasta en 10 cuotas sin interés Y no querés que agregue a la lista de ese juego de estrategias de guerra O el de los dibujos, ¿cómo se llamaba? Si tenés una tarjeta Elevar Vos podés hacer que todo eso con lo que ellos sueñan Se haga realidad Este Día del Niño Elegí Elevar Elegí hasta 10 cuotas sin interés Dales el gusto Y disfrutá del Día del Niño como un chico más Consultá los comercios averiguos Visitando la sucursal O llamando al 0800 10 333 32 55.